¿Qué tal amigos? Aquí arranca Fórmula Ser. Una semana más a través de Isla Bonita Motor para llevarles y contarles todo lo que nos ha dado de sí el fin de semana. En cuanto a la actividad del mundo del motor se refiere un fin de semana en el que hemos tenido pues muchas competiciones. Tanto a nivel internacional con el Mundial de Rally, con el Rally de Grecia y la victoria de Sebastián Oyer a nivel nacional. Con el Rally Dorense y la victoria del Alicantino Miguel Fuster. Y lo que más nos interesa, lo que más nos toca de cerca con... Las pruebas que se han disputado a nivel regional dentro del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto con la vigésima edición del Rally de Granadilla y la victoria de Marco Lorenzo y Néstor Gómez y dentro del Campeonato Regional de Montaña con la trigésimo tercera edición de la subidaría en la isla de Lanzarote donde la victoria fue para Rubén Curbelo, el joven lanzaroteño que se imponía por delante de Jesús Machín, mientras que pen muy pendientes estábamos también del que ahora mismo es el líder dentro del Campeonato Regional de Montaña de Canarias, dentro del apartado de turismo, el piloto del Valle de Aridane, Juan Lorenzo Fernández, que quedaba décimo noveno en esa en esa trigésimo tercera edición de la subidaria en la isla de Lanzarote. Todo esto y mucho más se lo resumimos aquí ya en Fórmula Z. Y comenzamos hablando de esa quinta cita dentro del campeonato regional de rallies de asfalto de Canarias El vigésimo rally de Granadilla, un rally que se presentaba con todos los alicientes Para vivir un bonito espectáculo en dos jornadas de competición Dos tramos cronometrados teníamos para la tarde-noche del viernes Seis tramos cronometrados más para la jornada de sábado Y como decíamos, teníamos todos los alicientes, entre otras cosas Porque en la lista de inscritos teníamos hasta cuatro pilotos Que iban a estar luchando por la victoria del campeón de Canarias Alfonso Viera, que iba a estar con el Porsche 911 111 estaba también el Focus World Rallycar en manos de Marco Lorenzo, el superimpreso World Rallycar en manos de Juan Luis Cruz Cabrera y tenemos también la presencia de Santi Concepción, el piloto de nuestra isla de la isla de Palma con el Porsche 911 y un rally que antes del inicio, además de esos alicientes deportivos que contábamos, tenía también pues la, la, el interés de ver esa lucha entre los dos Porsche y quizá ...pues estuvimos más alicientes... ...en este caso extradeportivos... ...de los que hubiéramos querido... ...ya que antes del rally... ...pues bueno, se producía... ...un tema como decíamos... ...extradeportivo... ...en el que se habían implicados... ...el propio Alfonso Viera... ...y Santi Concepción... ...y antes de arrancar el rally... ...pues ya... ...teníamos las primeras de las noticias... ...un pequeño golpe antes de entrar... ...a las asistencias... ...debido a que los pilotos... ...pues no tenían tiempo... ...suficiente... ...desde la salida del rally... ...desde esa ceremonia de salida... ...que se hacía... En el propio municipio de Granadilla, en el casco urbano de Granadilla, tenían que bajar hasta San Isidro y, como decíamos, no tenían tiempo material para poder llegar debido al atasco que se producía en San Isidro para poder llegar al control horario, de ahí que hubieran alguna que otra maniobra fuera de lugar y que acabara como decíamos finalmente y casualmente también con el toque entre Alfonso Viera y Santi Concepción. Esta fue pues quizás la primera noticia y la más importante y la que estuvo en boca de todos durante todo el rally, pero yo creo que aquí debemos que, que pasar página quien tenga que tomar las decisiones, que lo haga y hablar de lo que fue de lo que fue el rally en cuanto a lo meramente deportivo se refiere y en cuanto a ese aspecto, al aspecto deportivo pues magistral. Y fue perfecta, yo creo que se puede mmm, catalogar la carrera que hicieron Marco Lorenzo y Néstor Gómez a bordo del Ford Focus World Rally Car Que comenzaban ya mandando la jornada de viernes en esa bajada del primer tramo cronometrado, del tramo de, denominado El Chiquerón La bajada del tramo de Arico y ya en ese primer tramo que todavía para estos primeros pilotos y después del retraso de 10 minutos se hacía con la luz del día mmm, 9 segundos y dos décimas era la ventaja que cosechaban Marco Lorenzo y Néstor Gómez con respecto a Santi Concepción que era segundo en tanto que Juan Luis Cruz era tercer clasificado en este tramo y cedía ya 15 segundos mientras que la cuarta posición era para el primero de Grupo N para Eduardo Domínguez con el que con el Mitsubishi Lancer Evo 10 como decíamos en este primer tramo se clasificaba por delante de Alfonso Viera. De ahí los pilotos se iban al segundo de los tramos cronometrados ya con la noche con en el sur de Tenerife, el tramo cronometrado de Atogo, y en este tramo cronometrado de Atogo, pues continuaba marcando la pauta Marco Lorenzo, que además rebajaba el récord de este tramo que tenía Juan Luis Cruz, y lo dejaba en 3'48'0". El segundo mejor tiempo en este tramo era para Juan Luis Cruz Cabrera, que a pesar de todo y al finalizar esta jornada de viernes con esos dos tramos cronometrados era tercero de la general, con la primera posición para Marco Lorenzo, con Santi Concepción y César Cruz, que estaban ya a 14-6 del líder, mientras que Juan Luis Cruz era tercer clasificado con a 17 segundos y 7 décimas del propio Marco Lorenzo cuarto y primero dentro del grupo N era Eduardo Domingos a 31 segundos y 6 décimas la quinta posición para Alfonso Viera y Víctor Pérez, sexto eran Pedro Javier Afonso Y Javier Afonso con el Clio Super 1600 a la séptima posición. Para Alberto Reyes con el BMW M3, octavos Cheche Brito y Jaray Brito con el Citroën Saxo Kit Noveno, Francisco Marcelino y Luis González con el 106 Maxi Kit Mientras que cerraba las 10 primeras posiciones en esta jornada de viernes de la vigésima edición del Rani de Granadilla. Mauro García y Oscar Rodríguez con el Citroën Saxo Kit VTS. Comenzaba la jornada de sábado con el tramo más largo del rally, el tramo de Frontón Martela, 19 kilómetros y 200 metros donde Marco Lorenzo continuaba lo suyo, rebajaba el récord de este tramo y aventajaba en 8 segundos y medio a Santi Concepción con lo que seguía abriendo brecha dentro de esa clasificación general y tan solo Santi pues se centraba en mantener las distancias ...en esa segunda, entre la segunda y la tercera posición... ...para asegurarse ese segundo cajón del podio... ...con respecto a Juan Luis Cruz... ...que se metía también en esa tercera posición... ...de manera cómoda... ...pero poquito a poco comenzaba a rebajar tiempo... ...Alfonso Viera... ...sobre el propio piloto del Ford Focus War Rally Car... ...Alfonso Viera que ya había rebasado... ...a Eduardo Domínguez y que se colocaba cuarto de la general... ...en tanto que hasta el séptimo tramo cronometrado... ...cuando se hacía la última pasada... del tramo del chiquerón ...como decíamos, ese séptimo tramo de la jornada... ...el propio piloto campeón de Canarias... ...Alfonso Viera... ...que se acercaba a seis décimas de Juan Luis Cruz... ...con lo que nos quedaba... ...para el último tramo cronometrado... ...para la última pasada... ...por el tramo de Atogo nos quedaba la... Bueno, la incógnita de saber... ...quién iba a ser finalmente... ...el tercer piloto clasificado... ...Juan Luis Cruz... ...que aventajaba, sacaba una buena renta... ...con respecto a Alfonso Viera... ...y que al final... Al finalizar el rally era finalmente tercer clasificado por delante de Marco Lorenzo, que era el primero y por delante y por detrás por detrás, perdón, de Marco Lorenzo que era el primer clasificado y por detrás de la segunda posición que conseguía Santi Concepción, eso sí, aventajando en 5 segundos y 7 décimas a Alfonso Viera, que finalmente era cuarto clasificado. Una vez finalizado el rally, hablábamos con los tres primeros clasificados. Juan Luis Cruz pues no se no se mostraba. Demasiado contento, eso sí, pues satisfecho por esa tercera plaza, por haber acabado bien, pero como decíamos no se mostraba demasiado contento puesto que esperaba estar más arriba. Nos comentaba que no venía aquí al rally a ser tercer clasificado y que esperaba estar sobre todo un poquito más cerca de los pilotos de cabeza. Finalizado el rally, como decimos, escuchamos las palabras del propio Juan Luis Cruz Cabrera. Estamos con el tercer clasificado, Juan Luis Cruz, muchísimas felicidades, buenas tardes. Gracias. Bueno, contento con esta tercera plaza, o te hemos visto durante todo el rally que el coche no ha ido del todo bien, ¿estamos contentos o no? No, no mucho, hombre, siempre que acaba tiene que estar contento en lo que cabe, ¿no? Pero eh, no veníamos al rally a quedar tercero, iríamos a estar, eh, por lo menos, pelear eh, por los puesto un poquito más arriba, pero bueno, al final ha sido eso y siempre que cuando acaba ya hay que estar contento. Bueno, un rally un poquito distinto, con tramos nocturnos, con jornada de sábado en, en el día de hoy, y es bueno también el aliciente de, de tener la noche y de tener los tramos con, con la luz del día en el día de hoy. Sí, sí, es diferente y la verdad que anoche pues, la verdad que no no fue muy bien, una confusión con una meta, nos restó algún segundo y hoy pues la puesta a punto que pensábamos que iba bien para la martela, pues no, no no iba, hemos tenido que cambiar reglaje y de todas formas pensamos que el amortiguador delantero izquierdo debido a un toque que tuvo en el en el rally de Tenerife en llantazo es algo mal porque no es normal que llegamos a la meta con hasta con medio kilo más de presión en la rueda delantera izquierda, ¿no? Entonces eso nos ha restado algo de tiempo, nos ha quitado confianza y no no no hay yo soy con cuidado y, y al final digo tercero y contento pues contento porque además hemos tenido un rally con cuatro aspirantes al principio a la victoria que pocas veces lo hemos podido ver en las últimas temporadas que cuatro pilotos optaran claramente a la victoria si, sí, un rally que podías quedar primero, cuarto o quedarte ¿no? al final fue un tercero, bueno pues, bueno somos el segundo de los que pierden ¿no? segundo de los que pierde ya te digo que era un rally con, con muy buenos coches, muy buenos pilotos y, y nosotros dentro de lo que cabe, pues bueno, sabemos que, que, que bueno, que no, no esperamos quizás que Marco marcara el ritmo que ha marcado y lo habían caído no el foco, Marco y el foco, los dos porque el fútbol no va solo, ¿no? Y igual que se pues que ha una buena carrera, Alfonso ha también lo que y yo ha lo que ha Pues vale, lo he dicho. Muchísimas felicidades por ese tercer puesto y que siga bien el resto de temporada. Gracias. Gracias en el Rally de Gran Canaria, también fue segundo en este Rally de Granadilla, el Palmero Santi Concepción, en este caso con César Cruz que a última hora tuvo que ser su copiloto sustituyendo a Víctor del Rosario como decíamos, era segundo clasificado también en este Rally de Granadilla, se mostraba satisfecho sobre todo consciente de que era prácticamente imposible acercarse al Ford Focus World Rally Car y contento también de haber conseguido la victoria dentro del apartado de GT en esa lucha que mantuvo durante todo el Rally con Alfonso viera escuchamos también lo que nos decía el propio Santi Concepción al finalizar el Rally de Granadilla. Estamos con Santi Concepción, segundo clasificado. Santi, buenas tardes y muchísimas felicidades. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, contento, imagino. Sí, contento. Yo creo que ha sido... yo dije que aquí los jugadores eran difíciles de, de ganar, o sea, complicadísimo. Era el rally que peor corrí yo en la temporada 2009 para un GT. Todos los otros rallies eh, son... ...son mejor para, para el porche ¿no? Un Warwick Car va bien en todos sitios... ...pero especialmente aquí era complicadísimo para nosotros... ...echarle el guante... ...entonces estar en, a 30 segundos más o menos de marco... ...y haberle sacado a Alfonso, por ejemplo, al otro GT... ...unos 40, siendo un coche que es ligeramente superior al nuestro pues eh, hemos ganado por paliza, me siento satisfecho. Era un rally que ya tenía de entrada la aliciente de que cuatro pilotos iba a estar luchando por, por la victoria. Sí, era era un aliciente importante, eh, creo que, que estar ahí con un juego de neumáticos solo que usamos ayer y hoy, toda la carrera igual, eh, ellos han utilizado dos juegos completos nuevos, son tenido más posibilidades y más rápido, sin embargo, hemos aguantado el tipo y, y, y hemos logrado un, una segunda posición que me, que me sabe como un primero, porque ganarle al Warwick en este terreno es, es complicadísimo. Bueno, ya, amén de lo que nos comentabas, de que los tramos más complicados para los ETs, ¿qué te ha parecido lo que es el rally en cuanto al rutómetro? Bueno, el rutómetro para 100 coeficientes hoy han sido un poquito más largo que los demás, un poco más duros, los tramos tiene muchos bachas, todo es muy difícil de pilotar el Porsche Y luego el, el, el, el Arico bajando igual para, para un Porsche no queda espacio para acelerar Porque nada que acelera y abres gas El culo se va afuera, no queda margen donde apoyar Ellos llevan 4x4, salen mejor, conducen sin menos errores Y ha sido un rally de... de exigente en cuanto a, en cuanto a pilotar un Porsche, yo estoy contento, la valoración es buena. Bueno, segundo Gran Canaria segundo aquí, imagino que con, con ganas y con mucho ánimo, ¿no? Después de eh, estos resultados gustado, cerca, para seguir. Cerca de haber ganado el Rally de Las Palmas aquí nos hemos quedado un poquito más lejos pero era normal por, por lo que había dicho anteriormente de los War Rally Guard. y yo creo que podemos, en otro rally más más sencillo de, de pilotar un Porsche, podemos estar más cerca todavía del de, de primero, ¿no? Aunque sigo diciendo que es la, el arma perfecta para ganar un campeonato sigue siendo un Borrellicar eh, en rally, en el circuito ya otra historia ¿no? pero yo estoy satisfecha porque el Porsche es un coche que, que es muy divertido gusta mucho a la gente eh, tiene mucho glamour, es un coche muy espectacular y, y el mantenimiento que requiere pues eh, para nosotros está más a nuestro alcance que un Borrellicar. A pesar de todo lleva un mantenimiento importante, ¿te vamos a poder seguir viendo en lo que resta de temporada? Sí? No lo sé vamos a ver si hay posibilidades de Seguir haciéndolo y conseguir un patrocinadores que permitan llegar a asofagar los gastos que necesitamos. Pues antes lo he dicho, muchísimas felicidades y gracias por atendernos. Venga, gracias. Recordamos la clasificación general, vigésimo Rally de Granadilla, quinta cita del Campeonato Regional de Rally de Canarias. Marco Lorenzo y Néstor Gómez a bordo del Ford Focus rallycar acumularon 51 minutos, 5 segundos y 7 décimas. La segunda posición para Santi Concepción y César Cruz con el Porsche 911 que terminaron a 37.4. La tercera posición para Juan Luis Cruz y Carlos Arocha, Subaru impresa World Rally Car a 1.064. Fueron cuartos Alfonso Viera y Víctor Pérez con el Porsche 997 a 1.123 uno, la quinta posición para Pedro Javier Afonso y Javier Afonso con el Renault Clio Supermix 600 a tres 51-2, fueron sextos clasificados Cheche y Geray Brito con el Citroën Saxo Kit Car a 4085 la séptima posición para Alberto Reyes y Conrado Goya con el BMW M3 a cuatro, diecisiete siete, octavos y primeros dentro del grupo en los Gran Canarios, Heriberto Godoy y Geray Díaz con el Peyo 206 RC a siete, cero cuatro seis o novenos clasificados, Eloy Moisés González y Roberto Correa, también con Peugeot 206 RC a 7, 21, 1 y cerrando las 10 primeras posiciones Mauro García y Oscar Rodríguez con el Citroën Saxo VTS a 7, 28, 3 en un rally en el que se clasificaron 38 vehículos y donde dentro de la regularidad de Sport se clasificaron 6 pilotos también con la victoria de Manuel Gorrín por delante de Santiago Verano y de César Esteves. El que sí estaba contento y no era para menos, estaba exultante, era el vencedor del rally y máximo favorito al campeonato regional de rallies de Canarias, Marco Lorenzo, que junto a Néstor Gómez y el Ford Focus rallycar como decíamos al inicio, hicieron una carrera prácticamente perfecta. Escuchamos al piloto del Copiesport. Estamos con el vencedor de la vigésima edición del Rally de Granadilla, Marco Lorenzo, buenas tardes, muchísimas felicidades. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo estamos hablando, has ganado el Rally, has marcado todos los récords en los tramos, ¿cómo más se puede pedir? Ya lo dije antes, esto para mí es un sueño, más que un sueño yo en realidad, porque...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 Bueno, y como tú decías, en tu tercer rally además de, de varios meses ya de, de inactividad que incluso llegabas con, con algún tipo de duda después de, de esa inactividad Sí, ha sido muy complicado porque justo antes del rally estuve una semana y media bastante malo con gripe alergia y jodidillo pero bueno, al final también estaba la duda de, del ritmo después de tanto tiempo parado al final fue todo muy bien mejor de lo que me imaginaba salí a atacar en el primer tramo pero nunca me imaginé que hubiera podido conseguir una un margen tan grande de luego ella cambió la mentalidad ya fuimos un poco más conservadores y, y pero bueno, sin perder el ritmo porque seamos que queda mucho rally y muy contento. Bueno, y las cosas se hacen más fácil con un equipo como el que tienes y sobre todo con un coche como el Focus Rallycar. O sea, el coche es una pasada, todavía se puede ir mucho más rápido, pero claro, hay que acertar, hay que estar más tiempo sobre el coche y los costes que tiene un proyecto de hacer algo posible el equipo del 10, cero problemas del coche como siempre y muy agradecidos a todos ellos. Bueno, y hace también que, que el rutómetro sea más fácil algunos compañeros, sobre todo los, los de los vehículos GT. Pues, decían que algunos trabajaban mejor o peor, para ti con el Focus quizás más fácil para mí era una duda, ¿no? yo la ventaja que tenía era que yo también había corrido con un GT y ahora estoy corriendo con un Guaralicara, entonces sabía los puntos débiles y los fuertes de cada uno de ellos intenté apretar en el que yo creía que era el más débil para ellos y salió bien la jugada pero también podía haber cometido un error, así que tuve mucha suerte, salió todo muy bien y muy contento bueno y un resultado muy muy importante de cara al, al campeonato Sí, pero esto es un pasito más, ya lo dije yo Aunque este fuera, por ejemplo, mi rally de casa era, Me lo tenía que tomar como un rally más Porque los excesos de confianza se pagan Ya me pasó con el Megane Y quería estar, o sea, quería ser frío Y tener la mente en su sitio Fue lo que hice, apreté Y muy contento con, con todo Y bueno, no sé, estoy como... No me lo creo todavía Bueno, tenemos ya la, la vista puesta en la, la próxima cita Sabemos ya dónde vamos a estar Sí, ahora toca descansar un poco el parón del verano y ya la primera parte de la temporada pues creo que, que ha salido bastante bien, mejor de lo pensado y ahora tenemos bueno, tres rallies en los que creo que se va a decidir el campeonato, hay que estar muy centrado y esperemos llegar con bastante ritmo y poder conseguir cosas importantes. Pues bueno, ya las estás consiguiendo, evidentemente, Marco. Muchísimas felicidades nuevamente y que hayas su suerte en el resto de temporada. Ya, gracias, paso a paso. todo bueno. Las cosas hay que ir sin prisa pero con calma, haciendo las cosas bien. Nada, agradecer de ahí, pues, a todo el equipo Copias por la Organeggio, a Alfonso viera mi compañero también, que sé que tiene un, un fin de semana bastante complicado, no lo ha pasado nada bien. Y a aficionados, familia, amigos que se han reunido todos aquí en el rally para apoyarme. Y a mi abuelo, hasta un poco pachullo, que se recupere pronto. Muchas felicidades, Marco. Gracias a ustedes. edición del Campeonato Regional de Rallys de Canarias, la sexta prueba va a ser el 38 Rally Senderos de la Palma que se va a disputar el, los días 8 y 9 de julio y al cual vamos a llegar con la clasificación dentro del campeonato encabezada por Marco Lorenzo con 348 puntos la segunda posición con 318 para Alfonso Viera, José Luis Barrios tiene 262, 259 puntos, tiene Raúl Quesada mientras que Heriberto Godoy acumula 200, 251 puntos en la décima posición tenemos a Santi Concepción y a Nacer Gunei con 176 puntos y como decimos la próxima cita dentro del Campeonato Regional de Rallys, el Rally Senderos de La Palma, los días 8 y 9 del mes de julio. Se disputaba también la quinta cita dentro del Campeonato Regional de Montaña de Canarias, la 33ª edición de la subida a en la isla de Lanzarote, 8 kilómetros y medio de recorrido, en una prueba en la que se impuso el joven lanzaroteño Rubén Curbelo con el Mitsubishi Lancer Evo 9, a pesar de que no podía terminar en la última manga, tampoco lo podía hacer. El segundo clasificado, Jesús Machín, que sufría, que sufría un accidente bastante importante, aunque sin consecuencias personales, eso sí, el vehículo de Citroën Sarakitkar que sufría graves daños y como decíamos pues se producía también este accidente en la segunda manga y al final era segundo clasificado Jesús Machín, mientras que la tercera posición era para Antonio Suárez con el Renault Megane Coupé, 4'50, 7'87 fue el mejor tiempo de Rubén Curbelo, aventajó en 3 segundos y 64 milésimas. A Jesús Majín que fue segundo y en algo más de 17 segundos a Antonio Suárez que fue tercero con el Renault Megá. La cuarta posición fue para el BMW 325 de José Ramón González. Mientras que Camilo González con el Honda Civic Type R fue quinto clasificado. Muy pendientes estábamos de la presencia del piloto del Valle de Aridane, Juan Lorenzo Fernández. Que participaba con su Citroën AX GTI y que finalmente acababa décimo noveno de la general. Además primero dentro de la clase 5 lo que le daba unos puntos impactantes importantes dentro del campeonato regional tan importantes que ahora mismo el piloto de los llanos es primer clasificado dentro de ese campeonato regional con 400 puntos por los 331 que tiene que tiene félix ramón garcía Durán mientras que josé francisco acosta tiene 280 puntos la próxima cita dentro del campeonato regional de montaña va a ser la sexta cita ...dentro de este campeonato y coincidirá el próximo 2 de julio... ...con la séptima edición de la subida Moya en la isla de Gran Canaria... ...prueba que va a organizar la escudería Suatil. Dentro del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto... ...se disputaba la quinta cita también, 44 edición del Rally Norense donde la victoria fue al final para Miguel Fuster y para Nacho Aviño, a, borde, a bordo del Porsche 911, después de que durante toda la jornada estuviera mandando la competición, Chevy Pong, ganador de las últimas pruebas, a bordo del Ford Fiesta Super 2000, tuvo un problema en el que se vio relegado a posiciones más retrasadas, y a no poder luchar por la victoria, y bueno, ya después en el penúltimo tramo cronometrado, en el tramo de Cañón Dozil, sufría una salida de carretera que incluso pues le veía... ...andar con el camino del abandono... ...y al final como decimos... ...pues no podía ni, ni siquiera terminar el rally... ...donde al final se imponía Miguel Fuster... ...con dos horas acumuladas... ...14 minutos, 8 segundos y 5 décimas... ...aventajando en dos minutos... ...a Víctor Senra y a David vázquez ...que eran segundos con el PIO 306 Maxi Kitkar... ...la tercera posición que fue para... ...Jonathan Pérez y Quique Velasco... ...con el PIO 207 Super 2000... ...cuarto fueron John Vinges y Jordi Mercader... ...con el Suzuki Swift Super 1600... ...mientras que la quinta posición fue para Javier Ramos y Marcos Costoya con el Mitsubishi Lancer Evo 10 en un rally en el que ya en la jornada del Shikdown, en la jornada de viernes, veíamos el camino del veían el camino del abandono, dos de los pilotos favoritos, Alberto Evia, que no está teniendo nada de suerte esta temporada con el Skoda Fabio Super 2000 y también veía el camino del abandono o en este caso avería Sergio Vallejo en el Lotus Exige, averías que ni a uno ni a otro les permitían poder estar en la salida del rally en esta quinta cita dentro del campeonato nacional de rallies de asfalto, tras la cual Miguel Fuster es el líder con 173 puntos y medio por los 140,5 puntos. Que tiene Chevy Pong, la tercera posición es para Jonathan Pérez con 103,5 puntos, cuartos Joan Binje con 97,5 La quinta posición para Gork Gorkan Shustegui con 84,5 mientras que la sexta posición es para Víctor Senra con 82 puntos. La sexta cita dentro del Campeonato Nacional de Rally de Asfalto del 19 al 21 de, de agosto con el Rally de Ferrol. Y el campeonato del mundo de Rally se fue hasta Grecia, hasta el Rally Acrópolis, en lo que era la séptima prueba de la temporada, donde al final se imponía Sebastián Oye, por delante de su compañero Sebastián Loeb que finalizaba a 10 segundos y medio, mientras que la tercera posición era para Miko Irbonen a 13 segundos y medio. En un rally en el que la primera jornada comenzaba mandando Peter Solve, que marcaba los cuatro primeros mejores cronos, pero ya en esa segunda jornada comenzaba el set, el siete veces campeón del mundo, Sebastián Olloev, a marcar las diferencias, aunque la... El liderato y la ventaja era para Sebastián Oyer al, a punto de finalizar esa jornada, eso sí, la táctica de Sebastián Oyer de aflojar un poquito para que fuera el propio Loeb el que comenzara a abrir pista en la última jornada, le sirvió al piloto que al final se hacía con la victoria, puesto que, como decíamos, aflojaba un poquito, terminaba la segunda jornada, Sebastián Loeb como líder tenía que abrir pista en esa última jornada y de esto se aprovechaba el propio Sebastián Oyer para ir recortando segundos y al final alzarse con la victoria por delante de sus compañeros de equipo. Además, en la Power Stay, la clasificación fue la misma que al finalizar el rally con Oyer, Loeb e Irbonen, que sumaban que sumaban 3, 2 y un punto respectivamente por esa clasificación dentro del último tramo, con lo que al final el podio con Oyer, Loeb e Irbonen, al finalizar el rally, seguido de Peter Solberg, que era cuarto clasificado, mientras que la quinta posición fue para su hermano Henning Solberg. Matthew Wilson fue sexto clasificado, séptimo fue Kimi Raikkonen, octavo. Yujo Haninen, novena posición para Yari Mati Lasbala, mientras que Denis Coupier fue décimo clasificado dentro de este rally de Grecia, del rally acrópolis Griego, que fue la séptima cita dentro del Campeonato del Mundo de Rally. Un campeonato del mundo que está ahora con... Sebastián Loeb Líder con 146 puntos, tiene 129. Mikko Irbonen en la segunda posición, Sebastián Oller tiene 124. Yari Mati Lampala, 76 y Peter Solberg 73 puntos. La octava cita dentro del Mundial de Rally es el Rally de Finlandia del 28 al 31 de julio, donde vamos a tener la presencia de Dani Sordo, porque vuelve el equipo mini en ese Rally de Finlandia y donde además vamos a tener también al lanzaroteño Gerai Leme, porque es la próxima cita también dentro de la Academia War Rally Car. Y tenemos ya horarios para lo que va a ser la 38ª edición del Rally Senderos de La Palma, sexta cita dentro del Campeonato Regional de Rally de Canarias, prueba que va a salir con coeficiente 6, aunque se está intentando también que esté dentro de ese campeonato autonómico que se aprobaba a principio de año en la Asamblea y del que poco más se ha sabido para que tenga el coeficiente 10, pero como decimos tenemos ya ese itinerario horario para el viernes 8 de julio y una vez realizadas las verificaciones a partir de la 3 de la tarde los vehículos van a arrancar a partir de las 7 y 10 de la zona de asistencia para el primero de los tramos cronometrados, los 3 kilómetros 200 metros del tramo de las Angustias a partir de las 7 y media, tramo que se va a repetir a partir de las 8 y media de la tarde van a ser los dos tramos cronometrados para esa jornada de viernes 8 de julio, desde ahí nos tendremos que ir al sábado 9 de julio de 2011 donde los vehículos saldrán desde la zona de asistencia de la Avenida de los Almendros en puntagorda a partir de las 9.50 de la mañana para abordar el tercer tramo cronometrado, tramo de puntagorda 6 kilómetros y 0.70 metros a las 10 de la mañana a partir de las y 40, tramo cronometrado número 4, 7 kilómetros 300 metros de la punta. Mientras que a partir de las 11 y 20 de la mañana arrancará el quinto tramo cronometrado. Garón me vería hasta la Astricia con 8 kilómetros 600 metros. Desde aquí nuevamente a la zona de reagrupamiento y de asistencia para afrontar a las 12 y 45. Una nueva pasada por el tramo de Punta Gorda que va a ser el sexto tramo cronometrado. Séptimo tramo cronometrado de la jornada o mejor dicho, del rally, tramo de la punta a las 13.25 y, y a las 14.05, el octavo tramo cronometrado, Garón Mebriesta-Lastricias, nuevo reagrupamiento y asistencia para afrontar los tres últimos tramos a partir de las 15.30, a las 3.30 de la tarde, noveno tramo de Punta Gorda, a partir de las 14... a las 16, perdón, y 10 de la tarde las 4 y 10 de la tarde, el tramo de la punta tramo cronometrado número 10, y a partir de las 16 y 50, o lo que es lo mismo las 5 menos 10 de la tarde el undécimo tramo cronometrado tramo de Garome Briesta a las Tricias, mientras que el final del rally se prevé para las 18 y 15, como decimos, esta cita dentro del campeonato regional de rally de asfalto, será también la segunda cita dentro del campeonato insular y la segunda cita dentro del campeonato de promoción de nuestra isla los próximos días 8 y 9 de julio, recuerde con esos 11 tramos cronometrados para el 38º rally Senderos de La Palma Nosotros que vamos echando el cierre este Fórmula CER, como siempre recordándoles las citas del próximo fin de semana, vamos a tener en nuestra isla la tercera cita dentro del Campeonato Insular de Tierra, segundo es Lalo Nadea, que va a ser prueba valedera para el Campeonato Regional, prueba que se va a disputar el próximo sábado 25 de junio a partir de las 10 de la mañana, con las verificaciones administrativas y técnicas, en los aparcamientos anexos al IF Villa de Mazo, mientras que a partir de la 1 saldrá la caravana hacia el circuito, posteriormente se publicará la lista de escritos out, la lista de autorizados, perdón, a tomar la salida y a partir de las 2 de la tarde van a arrancar los vehículos en la primera de las tres mangas que va a tener este segundo slalom ADA de la temporada 2011 que como decimos va a ser prueba ledera para el Campeonato Regional de Eslalón de Canarias. Vamos a tener también prueba dentro del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, el Gran Premio de Europa en el Circuito Urbano de Valencia. Va a ser la octava cita dentro de este Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Vamos a tener el Rally IPRES, el Rally Belga, dentro del Campeonato IRC. Es la quinta prueba dentro de este Internacional Rally Challenge, con nada más y nada menos que 124 inscritos, y en torno a 40 inscritos van a ser los que van a tomar la partida también este próximo sábado en la 38ª edición, de la subida al Mirador de Wimar, que va a ser la cuarta cita dentro del Campeonato Interinsular de Montaña de Santa Cruz de Tenerife. Como siempre, deseando que este rato y este resumen de las actividades deportivas que hemos tenido en cuanto al mundo de, del motor haya sido de su, de su agrado recordarles que todos los jueves estamos a partir de las 3 menos 20 en directo en Radio La Palma, Cadena Ser en la 101.6 de su FM que pueden seguir informados aquí a través de Isla Bonita Motor y que estaremos nuevamente aquí hasta el próximo fin de semana.